Las páginas web. Han dejado en un segundo plano a las guías turísticas, que comienzan ya a ser piezas más bien de coleccionistas. La Biblioteca Central PD r e Ibarra atesora algunos de esos folletos del pasado siglo. Lo sabemos porque este mes la Red de Bibliotecas Municipales acaba de divulgar en su red social, en Facebook, un folleto de la década de los años 50, en el que se recogen fotografías en blanco y negro del palmeral ilicitano del siglo XIX y principios del XX. Una joya de nuestro pasado más reciente de la que queremos. Saber más, y para ello contamos con la documentalista del ayuntamiento e historiadora Ana Álvarez. Buenos días, Ana. Hola, buenos días. Bueno, pues este folleto, ¿dónde apareció y cómo lo habéis fechado? Porque no tenía ninguna, ninguna fecha, pero vosotros habéis conseguido identificar el año. Pues eh, sí, eh, la verdad es que este folleto.、Eh... Hay dos, que yo sepa,、pues、están, hemos localizado dos ejemplares, uno en el MAE y otro en la Biblioteca, en la biblioteca Central p e d r Ibarra.、Eh, efectivamente, e su n folleto, como pasa con datos folletos y guías turísticas,、eh, sobre todo antiguas, no tiene fecha, pero tiene una serie de elementos.、Mm, hay un plano, es, es, es uno de los primeros guías que he visto con un plano. y al menos el n e c h e q u i e e r o d c i r y entonces sí que aparece en una serie pues aparece el parque deportivo todavía no no se ha inaugurado porque aparece todavía la palabra bosque refiriéndose a, a las palmeras Sin embargo,、eh, aparece el Corazón de Jesús, la Iglesia del Corazón de Jesús, que sabemos que se inauguró en junio de 1952, y sobre todo aparece una fotografía de una domus del de yacimiento de la acudia, r que gracias al profesor de la Universidad de Alicante,、eh, Jesús Morataya j á v e、eh, g a se ha fechado también alrededor de 1952. Por lo tanto, por eso hemos titulado la entrada de Facebook que ver en este en 1952. O sea, Y, y bueno, también falta autoría y pensamos que la autoría, porque además en la foto de la alpuja aparece Alejandro Ramos con su hijo Rafael, que en ese momento tenía 10 o 12 años, pues pensamos que la autoría es、eh, de, de Alejandro Ramos, que en ese momento era bibliotecario de la localidad, era el archivero y también el responsable del Museo Municipal, del Museo.、Eh, del museo. Bueno, de la colección municipal, porque el museo se inauguró oficialmente en 1953 en lo que ahora llamamos el huevo del ¿no? parque municipal. Tiene que ser muy atractivo esto de trabajar en los documentos y poder fecharlos. Es como una tarea de investigación la que habéis llevado a cabo、eh, sin que se os pase ningún detalle, porque cualquier detalle, como ese niño en la alcudia, puede ser fundamental para, para fecharlo、eh, el folleto como lo habéis hecho en 1952. Claro, la, la verdad es que b、bueno, u en o la Biblioteca Municipal no solamente nosotros disfrutamos de nuestro trabajo, sino también hay investigadores que también hacen un, su labor de investigador, un poco de Sherlock Holmes, y, y la verdad es que es, es muy grato poder, poder、eh, fechar un documento, poder、eh, saber cuándo se hizo, cómo se hizo, etcétera. n o Par... Y, y la verdad es que todavía, tanto la biblioteca como el archivo, como el, los museos, es decir, como todas las instituciones en Elche, que c u s t o d i a a n colecciones patrimoniales, pues los que trabajamos allí tenemos la dicha de poder、eh, trabajar en estos fondos y poder todavía hacer este、uh -huh. tipo de, de trabajo tan gratificante. Pues、eh, Ana, también es gratificante saber que podíamos ver en 1952 en Elche. ¿Y qué es lo que todavía no había? Tú has, acabado, has apuntado el parque deportivo, pero supongo que habrían más cosas que no, han, no aparecen en ese folleto turístico, que al fin y al cabo su objetivo es dar a conocer todos los atractivos. Hay,、eh, he leído lo que habéis publicado en Facebook y me llama poderosamente la atención que también en 1952, en la promoción turística, se olviden de las playas ilicitanas. Yo creo que el, el folleto tiene un, un, un gran carácter cultural, ¿no? tiene un claro carácter cultural y, y, y bueno, y además si Alejandro Ramos es el autor, como pensamos en la biblioteca, pues es un lógico que él hiciera, fundamentalmente él se centra en el misterio, en el palmeral del Che y en los monumentos, y sobre todo en la a l c u d i a Creemos también que es de Alejandro porque no solamente se refiere a la dama, sino que se refiere a otros elementos、eh, muy significativos de la alcudia, como la Venus de i l i k u i etcétera, que, que solamente alguien como Alejandro podía gozar. Entonces,、eh, claro, las playas para, para personas como Alejandro, con una cierta cultura, y además en ese momento tampoco, tampoco se explotaban como se, se explotan en la actualidad. Eh, eh, el turismo de playa todavía sigue limitado a esos s e ñ o r a esta gente que, que va a santa pola que va a su casa de santa pola algunos que vendrían de madrid ya en esa época que vendrían de otros sitios pero pero realmente era huir del calor y no era tanto el elemento el, la cuestión turística como nosotros la, la tenemos la, la pensamos ahora de hecho、eh, hicimos otra entrada que la llamamos el color sobre una, una guía turística que publicó la editorial e v e r e s en 1974 y no te creas que aparecían mucho más las playas o sea que, que digamos que es un fenómeno relativamente reciente esa mas, la masificación turística y la explotación dirigida a esa masa que nos que, que nos visita n o Y también se pueden sacar otras,、eh, otras conclusiones en cuanto a lo de la playa, es algo más reciente, no estaba en el 52 como atractivo turístico. Y las fiestas, estas fiestas populares, Semana Santa, pongamos todo lo que, lo que hay en torno a las tradiciones, porque lo que sí que hay es el misterio. Y poco más, Alejandro, el autor de este folleto, que parece que era Alejandro Ramos Folqués, no se centra en más tradiciones f e s t e r a s No, en, a, en absoluto. t e n e n cuenta que es un folleto también muy limitado. Son tres páginas. Por ejemplo, la guía del Che en Color, que es de 1974, y que esta formó parte de una entrega que hicimos cuando todavía estaba la epidemia de coronavirus. De hecho, estas entregas de Facebook surgieron a, a partir de la, de la epidemia, cuando tuvimos que encerrarnos todos en casa y decidimos que la, que la biblioteca se tenía, que tenía que tener una proyección a pesar de la epidemia. Pues mira, en la, la guía de 1974, las, aparte del misterio, las dos fiestas que se nombran son la Avenida de la Virgen y la Romería de San Antón. Y aparecen unas muchachas ataviadas con el traje, traje típico、eh, ilicitano y poco más. Es decir, no tenemos la Semana Santa,、eh, realmente la eclosión、eh, de la Semana Santa, tal como la conocemos actualmente, se produce...、Eh, casi paralela a la eclosión a la a, digamos a la instalación de los, de los primeros gobiernos democráticos es decir a partir de del primer ayuntamiento democrático de 1979 es cuando las fiestas、mmm, pobladores surge ahí la semana santa、eh, empieza a crecer ahí、eh, y, y bueno es Digamos que se produce u n paralelo a los ayuntamientos democráticos también porque hay un interés、eh, de la ciudadanía y, un, y unas ganas de la ciudadanía también de participar y de, en cierto modo, ocupar la calle. n o Es lo que siempre hemos dicho.、Eh, durante el franquismo, esto del asociacionismo pues no fue tan emergente como cuando empezó la democracia y empezó a florecer esas tradiciones. ¿Y qué me dices de los monumentos que, que en este folleto de viajes por el mundo aparecen para mostrar al viajero lo que teníamos en 1952? Bueno, pues es curioso porque、eh, aparece el Palacio de Altamira. que hemos de tener en cuenta que en ese momento estaba cerrado es decir no era visitable porque、eh, sabemos que el palacio alta mira se lo compra el ayuntamiento en un estado semi ruinoso en 1974、eh, no es declarado patrimonio eh, eh, de vamos, bien de interés cultural lo que ahora sería bien de interés cultural hasta 1962 si no recuerdo mal ahí puede ser que me equivoque pero bueno más o menos eh, también eh, La calaorra, el c o n v e n t o de la merced que tampoco era visitable, la calaorra que tampoco era visitable, es decir, todo lo que había en ese momento en este,、eh, salvo la a l c u d i a era para verlo desde fuera, desde luego. <risa> bueno, <risa> o sea, pues hemos evolucionado. Pues, sí, sí, sí. Ana, Ana sí. Álvarez, es que no tenemos más tiempo, pero la última pregunta.、Eh, Lo has comentado, esto de divulgar los fondos de las bibliotecas en Facebook、eh, nació por la necesidad de abrirse al exterior cuando estábamos cerrados por la pandemia. ¿Ha venido para quedarse?、Eh, ¿cómo, cómo, a, ¿Cómo son las publicaciones en Facebook? ¿Mensuales? ¿Trimestrales? ¿Cómo son?、Eh, bueno, las, las publicaciones de fondo antiguo local son, hacemos una publicación al mes. En principio, s e m Procuramos que sea el primer miércoles del mes, pero a veces, como en este caso, no ha sido así,、eh, pero es una, una mensual. Y después, aparte, todas las actividades que hacemos, desde las presentaciones de libros, los talleres infantiles, las exposiciones, actividades que hacemos a veces para los más pequeños, es decir, que nuestra, es una puerta de, de consulta y... y para que los ciudadanos accedan a nuestros fondos y a nuestras actividades. Gracias, Ana, por abrirnos esa puerta. Gracias a vosotros por, por difundirla.